Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando de SpanishPodcast.net. Hoy vas a mejorar tu comprensión oral del español con uno de los seguidores de este podcast para aprender español. Esta es una lección un poco especial. ¿Por qué? Porque esta lección la ha creado uno de los seguidores del podcast. Además, te explicaré una palabra, un verbo, que he aprendido gracias a él. Aunque yo sea nativo, muchas veces aprendo cosas nuevas sobre el español. Este seguidor del podcast os quiere ayudar a todos explicando una expresión del español. Esta expresión es pasar factura. Es una expresión muy utilizada del español, así que creo que es interesante para todos. Esta lección la ha creado un seguidor llamado Konrad. Él es de Polonia y aprende español con este podcast. Me envió un texto para que lo grabara con mi voz. Así me ayuda a crear una nueva lección y también te ayuda a ti a aprender español. Konrad tiene un buen nivel de español, pero he hecho algunos cambios para hacer el texto un poco más natural, un poco más parecido a cómo lo diría un nativo. También he añadido algún ejemplo en las explicaciones. Así, Conrad también puede mejorar. Antes de comenzar, ya sabéis que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el pack de diálogos para aprender español o el audiobook El aprendizaje descomplicado. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico para que las estudies todas las veces que quieras. Ya sabes que la repetición es lo más importante para hacer un aprendizaje de calidad. Puedes echar un vistazo los audiobooks en SpanishPodcast.net cuando acabe el episodio. De momento, te leo el artículo de Conrad sobre la expresión pasar factura. Pasar factura. Bienvenido o bienvenida. Me llamo Conrad y soy de Polonia. Sigo aprendiendo español y lo he hecho desde hace algo más de tres años. Una vez encontré el sitio SpanishPodcast.net y me gustó mucho usarlo. Tanto que he decidido tomar la palabra aquí y compartir mi conocimiento con vosotros. Un día le pedí a Alex poder escribir un artículo propio y ya está. Vale, vamos allá. Hoy te voy a hablar de una expresión muy interesante. Se trata de la expresión pasar factura. Palabras que forman la expresión pasar factura. Antes de explicaros su significado, Analizaré las dos palabras individualmente. ¿Qué es pasar? Bueno, el verbo pasar tiene numerosos significados, depende del contexto de la conversación. Puede significar ocurrir. Por ejemplo, ¿qué pasa? Esta pregunta la hacemos cuando sabemos que ocurre algo, pero no sabemos qué. Imagina que estás en casa y empiezas a oír muchos gritos en la calle. No sabes qué ocurre, no sabes qué está pasando. Así que preguntas, ¿qué pasa? El verbo pasar también puede significar dar. Por ejemplo, pásame azúcar, por favor. Es una forma amable de pedir a alguien que te dé el azúcar. El verbo pasar También puede unirse con el tiempo en la frase pasar tiempo con alguien. Cuando dices que pasas tiempo con alguien, significa que compartes tiempo con esa persona. Por ejemplo, si dices, he pasado tiempo con mis padres, significa que has compartido tiempo con ellos. Has sido a un restaurante, a pasear, a hacer una excursión o cualquier otra actividad con ellos. El verbo pasar tiene otros significados, pero no es necesario que os los explique en esta lección. Vamos con la otra palabra, factura. ¿Qué es una factura? Estoy seguro de que esta palabra es muy conocida si hablas en español sobre compras y ventas. Una factura es un documento que certifica que una transacción ha sido llevada a cabo. Es decir, La factura certifica que has comprado o vendido algo. Con la factura, una persona tiene la prueba irrefutable de que el cambio del producto o servicio fue real. Irrefutable significa que no se pueden dar argumentos en contra, que es algo real y no se puede negar. Significado de pasar factura qué significa pasar factura? Voy a explicaroslo dando unos ejemplos. Pasar factura es una frase que se usa cuando queremos hablar sobre efectos graves de nuestro comportamiento. Hacemos eh, algo malo o mal, no pensamos en corregir nada y finalmente nos pasa factura. Es decir, como has hecho algo malo, O mal con el tiempo sufrirás consecuencias negativas. un ejemplo imagina que eres un futbolista de un equipo y estáis jugando un partido, jugáis muy mal, no escucháis al entrenador y cometéis errores muy graves de repente el otro equipo os marca dos goles y gana el partido como futbolista. Al final del partido, puedes comentarlo así. Hombre, cuando juegas muy mal y no escuchas a tu entrenador, te pasa factura. Esta frase quiere decir que la derrota es consecuencia de lo que hicisteis mal antes. Jugar mal y no escuchar al entrenador. Vamos con otro ejemplo. Imagínate que... Tienes un examen la próxima semana. En lugar de estudiar mucho, pasas tu tiempo jugando al fútbol, yendo al cine o haciendo otras actividades hasta que te olvidas totalmente sobre ese examen importante. <risa> Después del examen recibes la peor nota y has suspendido tu examen. Ahora, alguien te puede decir No te quejes. Si no haces tus obligaciones y no dedicas tu tiempo a estudiar, te pasa factura. Espero haberos explicado de manera comprensible qué significa la frase pasar factura. ¿Tienes otros ejemplos que usen esta frase? Puedes compartirlos a través de este sitio. Puedes usar el formulario de contacto o las redes sociales. Estoy muy contento de que haya podido compartir mi lección con vosotros. ¡Aprended español! ¡Seguid trabajando! Conrad desde Varsovia, en Polonia. Gracias a la amabilidad de Alex. Bien, pues esta es la lección que Conrad ha querido compartir con todos. Espero que hayas aprendido bien qué significa la expresión pasar factura y que ahora puedas comprenderla bien si la escuchas. Además, si sigues los consejos que damos en SpanishPodcast.net, podrás utilizarla de forma automática cuando sea necesario. Practicar la conjugación y la pronunciación Para terminar, vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con algunas frases. Vamos a utilizar la expresión pasar factura con varios contextos diferentes. La expresión pasar factura se puede utilizar con muchos tiempos verbales diferentes. Generalmente se usa con tiempos de pasado o de futuro. También se puede utilizar con el presente continuo. En casi todos los casos que existen, se usa conjugando el verbo en tercera persona singular. Porque pasar factura... Se refiere a la cosa, al hecho que provoca o causa las consecuencias negativas. Vamos a practicar primero con un ejemplo conjugado en pretérito indefinido. Repite después de mí. No estudié y me pasó factura. No estudiaste y te pasó factura. No estudió y le pasó factura. No estudiamos y nos pasó factura. No estudiasteis y os pasó factura. No estudiaron y les pasó factura. También es bastante utilizado el pretérito perfecto compuesto. Se suele usar este tiempo verbal cuando hablamos eh, del pasado, pero más reciente. Puedes practicar con la misma frase, pero cambiando el tiempo verbal. Bien, vamos a practicar con el futuro. Generalmente se usa la expresión con este tiempo verbal... Cuando estás dando un consejo a alguien, avisas de que hacer algo puede tener consecuencias negativas. Vamos a practicar con una oración condicional. Repite después de mí. Si no cuido mi salud, me pasará factura. Si no cuidas tu salud, te pasará factura. Si no cuida su salud, le pasará factura Si no cuidamos nuestra salud, nos pasará factura Si no cuidáis vuestra salud, os pasará factura. Si no cuidan su salud, les pasará factura. También te dije que se suele usar el presente continuo. ¿Qué tiempo verbal es este? El presente continuo es eh, un tiempo verbal que se usa para hablar de cosas que ocurren en el presente y que todavía no han terminado, es decir está ocurriendo en este momento. Si usamos este tiempo verbal con la expresión pasar factura, queremos decir que actualmente estamos pagando las consecuencias negativas, que todavía tenemos problemas. Vamos a practicar. Repite después de mí. Cambié de trabajo y me está pasando factura. Cambiaste de trabajo y te está pasando factura. Cambió de trabajo y le está pasando factura. Cambiamos de trabajo y nos está pasando factura. Cambiasteis de trabajo y os está pasando factura. Cambiaron de trabajo y les está pasando factura. ¿Cómo ves? Es algo que hicimos en el pasado, pero las consecuencias negativas las estamos sufriendo en el presente. Muy bien, pues aquí termina la lección de hoy. Recuerda usar la repetición y las demás técnicas y consejos que explicamos en el podcast. De esta forma conseguirás buenos resultados aprendiendo español. Al principio de la lección te dije que yo había aprendido una nueva palabra del español con el mensaje de Conrad. Se trata del verbo La verdad es que nunca la había oído, pero creo que es una palabra muy útil. Coadyuvar significa contribuir, ayudar a hacer algo. Así que Conrad me ha coadyuvado, ha contribuido a crear esta lección. Como ves, los nativos también podemos aprender cosas cada día. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. <risa> Recuerda echar un vistazo a los audiobooks, seguro que alguno es interesante para ti, que te ayuda a aprender español y, además, si los consigues, nos ayudarás a nosotros. Gracias a Conrad por compartir esta lección conmigo y con todos vosotros. Y gracias a todos por escuchar el podcast. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.